Le damos las gracias y la bienvenida ya mismo a Nina Ferrari a la siesta que nos fue. Buenas, Nina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. Nina, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos cómo discurren las horas de tus días o tus días en general, pero no te imaginamos durmiendo la siesta, Nina. ¿Cómo va eso? eso? ¿Ah? Ay, tal cual. Yo soy fanática de la fiesta, pero no la puedo dormir. Solamente a veces los domingos eh, quisiera dormirla, pero el, el nombre del programa me identifica mucho, me interpela, porque nunca llego a dormirla, porque tengo tantas cosas para hacer que no. Nunca llego. Ganas no faltan por ahí, digamos. Exactamente Muy bien, muy bien Nina, ¿cómo es esto de los seminarios? ¿Cómo es esto de este, estar en un mundo tan particular como el de la poesía? Eh, digamos que tenés varias patas eh, paradas en distintos lugares, pero hay una sobre la poesía eh, que nos parece un mundo sordo, ¿viste? no digo silencioso, pero sí solitario casi, y en, en cambio en la otra mano tenemos que das seminarios, ofreces este tipo de talleres en, les, en los que hablas de distintas herramientas con quienes piensan, se proponen o fantasean escribir. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se, se van de la mano estas cosas, Nina Ferrari? Eh, bueno, primero que yo soy docente, digamos. Entonces, eh, soy muy dichosa porque puedo vivir de lo que amo, digamos, eh, y me gusta muchísimo dar clases. Y en particular en ese seminario eh, encontré como eh, lo que más me gusta, digamos, estoy como pez en el agua, porque se unen mis dos pasiones, que son la poesía y el teatro, porque lo que eh, hacemos en este taller es experimentar ciertas cuestiones de herramientas ¿no? para la interpretación escénica de los textos y también trabajamos con la percepción y la sensibilidad del cuerpo como para que también eh, los textos eh, surjan desde el cuerpo. ¿no? Eh, justo la otra vez yo estaba escuchando a Camila, a Camila Sosa Villada, que era entrevistada y ella decía, yo escribo con el cuerpo. Y esa frase la verdad que me recontra identificó y la tomé y la abracé para mí porque es algo que yo siempre sentí, digamos, que, que yo cuando escribo primero las cosas me suceden en el cuerpo y luego las, las paso a las palabras y no, y no al revés, digamos. Eh, entonces tiene que ver con poder brindar estas herramientas, ¿no? Que tienen que ver con poder volver a conectar con nuestra sensibilidad, con nuestra corporeidad y desde ahí poder expresar, ¿no? y ponerle palabras a todo eso que sentimos y que nos pasa, que muchas veces eh, no lo podemos interpretar, ¿no? Un poco como decía eh, Héctor Bielter Perley, que decía, voy hacia lo que más desconocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo, ¿no? Como que eh, muchas veces tenemos desconocimiento de nuestro cuerpo como territorio. Eh, así que bueno, es algo que me apasiona muchísimo, entonces yo me siento como muy feliz de poder brindar ese seminario. No, che, Nina, ¿nos, ¿nos pasa esto de, de que nos pensamos este, sin ser muy conscientes de nuestro cuerpo? ¿Por ahí? Claro, estamos como disociados y como que muchas veces eh, se cree que para escribir hay que tener un dominio intelectual y mental y que hay que anular el cuerpo y eso en realidad no es así, digamos. Eh, hay que poder como equilibrar ambos mundos, ambos territorios. Eh, y una vez que eso se equilibra, que se equilibra, y empieza a dialogar, es como que fluye mucho más eh, el trabajo creativo. Mirá vos, es a, a, que... ¿alguno podría imaginarse que puede reemplazar a la terapia, Nina, esto que nos estás contando? <risa> no, no, la terapia <risa> es reemplazable. Yo soy eh, paciente vitalicia <risa> y recomiendo eh, hacer terapia igual, pero sí, sí es muy terapéutico en términos de que eh, hace bien, digamos. Si, si, si tomamos el concepto de terapéutico como lo que... Nos hace bien, seguro, porque son instancias en las que la gente siempre se va transformada, agradecida. Eh, siempre nos hace bien eh, poder expresar lo que nos pasa, poder conectar con nuestros dolores, poder eh, comunicarnos con otros. Eso siempre nos va a hacer bien. Entonces, siempre esas instancias de, de formación y de experimentación creativa eh, son hermosas, la verdad que son maravillosas. Y por eso yo me siento súper agradecida de poder eh, coordinarlas, ¿no? Claro. Claro, y en estas experiencias, porque no es la primera vez que lo haces, este tipo de seminarios, este tipo de talleres, ¿qué, qué devolución te llamó la atención? Mirá la curiosidad que se me ocurre a mí. ¿Qué, digo, eh... de, de, de alguien que estuvo ahí, que, que estuvo participando y que después de alguna manera encontró protagonismo, si se le ejercitó este, esta, esta conexión de la que nos hablabas, Nina. Sí, eh... Varias personas eh, nos manifestaron que les llamaba mucho la atención cómo hay ciertos temas comunes que trascienden las épocas y las generaciones. Porque no, nos ha pasado que por ahí vienen jóvenes, ¿no? muy jóvenes, de 15, 16 años, y por ahí señoras grandes, ¿no? de 70, jubiladas, y que hay ciertos temas en los que igual nos encontramos. ¿no? Eh, y eso eh, las conmovía ¿no? eh, en, en ambos casos. Conmueve para todos lados. Mirá, es impresionante. Bueno, también seguramente ahí deben a, a asomar algunos abollones que nos va dando la sociedad, la vida en general... Y, y la pelota esta que se llama Vida. Pero eh, además, este, justo en esta esquina, Nina, te tengo que preguntar, porque vos sos dramaturga, estás trabajando eh, siempre con gente alrededor de lo que es el teatro, no dejas de ser docente, sos poeta. ¿Qué pasó con Nina Ferrari durante la pandemia? Y la verdad es que yo aproveché para escribir, o sea, vino bárbaro. Eh, o sea, obviamente fue un momento terrible como humanidad y fue duro, digamos, Pero en términos artísticos a mí me, me vino bien porque yo tenía mucho tiempo para escribir que no, antes no lo había tenido nunca. Eh, porque bueno, yo trabajaba de manera remota, pero era como eh, mucho menos la demanda y mucho menos la carga horaria. Entonces eso me... me aparte de un montón de actividades se suspendieron, ¿no? todo lo que era teatro, todo, todo lo presencial quedó así como en un limbo. Entonces yo aproveché y escribí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, y eso también me dio como oficio, no porque me ejercitó en el hecho de sentarme y seguir todo, todos los días, horas y horas, eh, que eso viene bien, digamos. Pero sí, extrañaba muchísimo el teatro, así que cuando pudimos volver a los ensayos y a, y a las funciones fue como una emoción, fue como volver a vivir, fue una cosa. Y creo que ahora cada vez que lo hacemos, lo, lo resignificamos y lo valoramos más por, por haberlo... Eh, ...tenido que suspender en aquel momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de todas maneras, ese montón de horas para escribir, ni nada ...era como un poco un regalo que no te habías imaginado nunca... ...o que no habías tenido nunca, digamos. Exactamente. Fue sí. como una posibilidad... Eh, bueno, vos sabés que de alguna manera también parece que tuvo algo que ver bastante seguramente la pandemia, Nina, con ciertas violencias que están, por supuesto, exacerbadísimas en las últimas semanas, nos han mostrado su cara más horrible en las últimas semanas en la Argentina, y este, parece, digo, porque de alguna manera identificamos a la, a la época de la pandemia como una fábrica de angustia y de dolor. y, este, el, el Otro día cuando hablábamos con la Riscosa de tu laburo y, y, y te escuchamos en unos, en unos audios eh, leyéndote, este, dijo la Riscosa que en tu voz poética aparece lo político, entendido como un poder y deber de decir, de contar la realidad con nuestras propias palabras, más o menos. Hablábamos de vos ¿no? Y identificábamos, hay una potencia bárbara por no temer, por no escapar al discurso al, o a lo que sea que comprometa la cosa política. Eh, va, ¿Va a ir cargándose, de alguna manera, en alguna obra, en algún texto, eh, toda esta época y toda esta potencia de, de tus ah. relatos desde lo político, Nina, de ahora en adelante? Y sí, siempre, porque... Porque, ¿viste que la, hay una frase que dice, uno escribe con todo lo que es? Entonces, como toda la vida fue algo que a mí me interpeló y, y que me, me movilizó. Yo he militado muchos años, o sea, siempre me atravesó la política. Yo vengo de un hogar donde mis viejos eh, habían militado en los 70. O sea, es ineludible como tema, digamos. Entonces, eh, siempre va, va a estar presente, digamos. Eh, porque, bueno, porque yo escribo con todo lo que soy y eso es parte de lo que soy. Y, de hecho, sí, ahora hace poco empecé una novela que que tiene que ver con esto, ¿no?, con cómo nos vinculamos con la información, como que con todo esto último que pasó me sentí como muy interpelada y dije, bueno, me parece que hay que empezar a escribir sobre esto, ¿no?, sobre cómo estas nuevas tecnologías nos están eh, interpelando, cómo están atravesando nuestras subjetividades, cómo nos estamos empezando a vincular, eh. así que, bueno, ahí arranqué algo <ríe> para ah. ver si puedo aportar desde la ficción. <ríe> esperamos, este, seguramente va a, va a estar muy jugoso, Nina, como lo que conocemos, como lo que conozco hasta ahora y verdaderamente es un lujo tenerte en nuestros días también, en esta época, digo, en esta época de la historia de la humanidad o de este rincón del planeta. Nina, va a estar buenísimo este eh, seminario que vas a estar brindando el sábado 24. Eh, ¿vas, a, ¿Vas a venir o ya estás en, en la zona...? De Santa Rosa y La Pampa, no, venís, venís más sobre la, la fecha, ¿no? Claro, llego, llego el sábado de la mañana y, bueno, el sábado de la mañana voy a dar un seminario, después el sábado de la tarde voy a dar otro, tuvimos que abrir otro grupo porque se notó un montón de gente. Ah, y después lo que vamos a hacer, tipo 8, vamos a hacer como si fuese una muestra, eh, que vendría a ser como una partecita, una clase abierta para que quienes participaron en el taller también lo puedan compartir con, con sus familiares, con sus conocidos, y cuando eso termine yo voy a leer textos míos, aprovechando que estoy ahí para, para, bueno, para compartir con... Con los lectores que tenga en Santa Rosa la Pampa. Muy bien, muy bien. O sea que el seminario lo tuvieron que desdoblar porque había, había el otro día, había un cupo que ya estaba completo. Ahora eh, nos enteramos de que lo han duplicado y desde las 20 horas en el Centro de Artes en Ley 1135 se va a poder disfrutar. Digo porque ahí se abren las puertas, Nina, ¿no? Sí, sí, sí. A sí. eso de es las ahí 8. Mismo. Muy bien, sí. ahí se van a poder abrir las puertas, digo, para que quienes andamos por ahí, justa y casualmente, podamos meternos a escuchar no solo el resultado de este seminario que está dando la grosa de Nina Ferrari en Santa Rosa, sino también a ella misma leyendo algún material que otro. Es, eh, mirá, desearte éxito, ya está, ya fue, ¿no, Nina? Esperamos, no. esperamos que tengas muy buena devolución en el momento, por lo menos. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Yo, yo estoy muy agradecida de tener esta oportunidad. Buenísimo, buenísimo. Y acá en La Pampa vas a, vas a encontrar agradecimiento también. Como nosotros en este momento que te agradecemos y te soltamos, te liberamos. Gracias, Nina. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Dramaturga, docente, escritor.